Estás en Play Kids con Ricky García. ピーキー。 親。<way. S 2> <laughs> エフィオクレイバイマイン。 En enero, en Nueva York, el tenista estadounidense John McEnroe vence al checoslovaco Ivan Lendl y se proclama campeón del Tenis Mastercup, no sin antes hacer honor a su amable y dulce carácter. r y n e t n a r e a b r i l mientras tanto, España termina con cero puntos, cero, en el Festival de Eurovisión celebrado en Múnich, Alemania. r e m e d i o s a Maya y q u i é n maneja mi barca serán recordados por el peor naufragio eurovisivo español de la historia. Que yo no entiendo por qué, porque a mí la canción me encanta. <risa> Mientras tanto, aquel año se estrena en el cine: La Guerra de las Galaxias, El Retorno del Jedi, tercera película de Star Wars y última de la primera trilogía de la saga. Al fin has aceptado la verdad. He aceptado que una vez fuiste a n a k i n Skywalker, mi padre. Ese nombre ya no significa nada para mí. Se estrena también Flash Dance, una de las películas más taquilleras de la década de los 80, también considerada un clásico en la década. La banda sonora, compilada por Giorgio Moroder, presentó canciones como Maniac o este What a Feeling, que se llevó un Oscar. También es el año del estreno de Staying Alive, secuela directa de la película del 77, Saturday Night Fever, protagonizada por supuesto por John Travolta como Tony Manero. El título proviene de la canción de los Bee Gees, Staying Alive, que fue utilizada como canción principal de Saturday Night Fever. Hasta la fecha es la única película escrita por Sylvester Stallone en la que él no es el protagonista. Invitamos ahora a los queridísimos Bee Gees. ¡No, no p u e e s ver! De lunes a viernes, de cinco a ocho,、yeah. una menos en Canarias, a j á Blake y s Con Ricky García. So she said, what's the problem? the only in love Rectos más divertido imposible. Es un tema z o de la banda de rock estadounidense Counting Crows. Se llama Accidentally Love. Accidentalmente enamorado de la música de Kiss. ¡Al abordaje! Ups,、eh, perdón. Caballeros, pensando lo mejor, ¿podríamos abordar este y otros asuntos un poco más tarde? Es que ahora emiten Play Kiss en la radio y está Lamar Entretenido. すごい。 p l a y k en tus redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Busca Instagram y Twitter. arroba Playkiss-S. Facebook Playkiss. Hi, this is Kenny Logan. もう一度。<more>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 Time, a celebration. You know we're gonna do it all right tonight. Hey, this feeling, music's got me feeling the need, need. Yeah, come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got m e feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got m e feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got m e feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more. Time o c t t e feelings、so、of r e e we're going celebrate, celebrate, and I hate and dance of、so、r e e One more time to s c a t t e feelings、so、of r e e we're going to celebrate, celebrate, and I hate and dance of、so、r e e One more time to s c a t t e feelings、so、of r e e we're going t celebrate, celebrate, and I hate and dance of、so、free. これーキフリーズフリー ただ、ただ、ただ、た h a だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、 ファ <Yeah. S 2> <音楽> Piano más increíbles y brillantes de la historia del pop, con permiso del maestro Sir Elton John. That's just the way it way is Bueno, son las 7 y 42 minutos, una hora menos en Canarias, estamos en directo. Esto es Play Kids. Play, play Kids. Bueno, hoy e s t a m o s con el tema porque, entre otros, hoy es el Día Mundial de la Fisioterapia y queremos que nos digas cuál es tu secreto para aliviar el estrés. ¿eh? Una tila, dos tilas, tres tilas. Sales a correr y vuelves en taxi. Buscas a un profesional para que te unte. ¡Ja, ja, ja! Tenemos con nosotros a Juan Carlos desde Elche. Buenas tardes, Ricky. Aquí Juan Carlos de Elche. Hola, querido. Mira, a mí lo que me quita el estrés es lo que es: ¿Qué? una tostadica. Anda. ¿eh? Con buen aceite de oliva virgen, un poco de tomate ¿eh? y unos pedacitos de bacalao fritos que quitan el sentido.、Ah, <risa> y que no s falta una copilla de tempranillo. Eso. Así, ¿eh? Qué arte, qué arte, querido. Tú sí que sabes desestresarte, ¿eh? Porque el bacalao quitará el sentido, pero el tempranillo te pone a dormir ocho horas. <risa> Joaquín desde m a e l l a Buenas tardes, cuadrilla. Pues la mejor relajación es hacer un WhatsApp y poner un vinito. Y que los amigas y los amigos digan que sí. Y ya quedas. Charras, te ríes. Y relajadito. Eso sí que relaja,、eh, querido. Sí. Menos el día que se juntan 20 y te toca pagar a ti. <risa> <risa> bueno, prepárate porque te voy a lanzar, como es costumbre, tres exitazos en línea. Van a sonar Cher con el tremendo Strong Enough. She w a s Hard for Morey de Donna Summer. Y atención porque producto nacional. Suenan ya la unión con. Vuelve el amor. Esto es e ¡Flequis! i s ¡Oh! con Ricky García, me hace sentir que quiera s ser mejor. Estás en p i k y c ó m o Cot, cot, -co con Ricky García. e s es Play Kiss con Ricky García. ¡Hemos Llegado prácticamente a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.、Oh, momento para decirte adiós. Y momento para teletransportarse hasta la ciudad del Palacio de Altamira, el Museo del Palmeral, la Basílica de Santa María, el Puente de Canalejas. Y por supuesto, su dama, la dama de Elche, ¿sí? Nos vamos hasta Elche, provincia de Alicante, porque Juan Carlos estará más contento con unas Pascuas. Porque se ha llevado este altavoz fantástico con los amigos de e n e r g y s y s t e m Y un saludo a todos nuestros oyentes del 89.2 XFM en Alicante: Leo Garriga, Víctor Álvarez, Carmen Desmonds y un servidor, Ricky García. Te dejo con la mejor compañía y la mejor música. NXFM Hasta mañana